24 de mayo de 1978, Dulce, Nuevo México, Estados Unidos. 15 reses vacunas aparecen muertas a primera hora de la mañana en uno de los ranchos de las afueras de la localidad. Sufren extrañas heridas muy precisas. De inmediato el sheriff de la localidad, el Cabo Valdez, se hace cargo del caso. Sin embargo, tras el primer examen del escenario de los hechos, sospecha que algo muy extraño ha sucedido. Es entonces cuando comienza una investigación ciertamente extraordinaria. El primer investigador oficial del caso ya conoce la existencia de otros precedentes sospechosos en la zona. Sin embargo, en esta ocasión los expertos disponen de las reses recién fallecidas. Este detalle facilitará sumamente la investigación. Pero en realidad las extrañas muertes de animales se venían produciendo en algunos estados norteamericanos desde 1967. En esa fecha en San Luis, en Colorado, apareció una yegua muerta. Del análisis efectuado se deduce que fue mutilada de forma precisa y gracias a una tecnología avanzada. Tanto más que la que disponen los científicos de la época. En las investigaciones del caso de 1978 participarán el Centro Sanitario de Ganado de Nuevo México y el Laboratorio de los Alamos, vinculado a la Universidad de California. Además, en las pesquisas también trabajarán otros tres laboratorios privados, en total cinco centros científicos. Aunque la información sería desclasificada 15 años después, entonces la labor de los expertos estuvo sumida en el más absoluto de los secretos. Hoy, sus informes son conocidos y son más que sorprendentes. Se efectúan análisis de todo tipo, biológicos, sanguíneos, cutáneos. Lo primero que certifican los estudios efectuados es la presencia de determinadas sustancias fosforadas y potasio. Tras ello llega la primera conclusión. De haberse producido el deceso de las reses por causas naturales no puede hallarse ninguno de estos elementos. Pero las pesquisas fueron mucho más lejos. Mientras, en los análisis sanguíneos surge una nueva sorpresa. Su coloración es menos rojiza de lo habitual. El informe del FBI ofrece una conclusión. Es la siguiente. Este elemento puede hacer pensar que se utilizó algún tipo de radiación para matar a los animales. En el expediente se incluye el examen efectuado por la Universidad de California. Allí fueron a parar algunas vísceras para ser sometidas a análisis bacteriológicos y microscópicos. En los músculos se hallaron bacterias inusuales que se encuentran extendidas en diferentes fibras del animal. Se encuentra una sustancia llamada Sacosporia. Además, en el corazón se encuentra una bacteria llamada Clostridium. A este respecto, el expediente dice lo siguiente... Esta bacteria está asociada a la muerte de reses por infección, pero el deceso se ha producido antes de que la bacteria se desarrolle, lo cual no tiene explicación. Finalmente, uno de los expertos californianos, el doctor Donald Peterson, aseguró lo siguiente. La infiltración de bacterias en los músculos pudo haber sido efectuada después de la muerte. No se trataba de un detalle baladí. significaba que alguien lo había efectuado y que por tanto la muerte de las reses no era natural. Y es que en el mismo informe los expertos universitarios añadieron para las mutilaciones los causantes han dispuesto de un material quirúrgico totalmente avanzado, más avanzado por el tipo de cortes de lo que disponemos en la actualidad. En su dossier, el agente Valdez recoge numerosos testimonios de testigos que aseguraron haber observado extrañas luces sobre el rancho en donde se produjeron los hechos. A tenor de la tecnología empleada por los mutiladores, sospecha que el misterio no puede ser resuelto de acuerdo al conocimiento actual. En todo caso, en el expediente final se revela que la muerte de las reses puede ser fruto de un experimento secreto. El problema es que se desconoce quién pudo realizarlo.